Y también, para que se pronuncien los que saben y los que no, pues de determinadas cosas lo más prudente y con lo que más ayudas es guardando el silencio. Uh -huh. Es verdad. Es verdad. Aunque el silencio no haga tu hice. Que en no. este momento es importante. Eh, yo, no yo... hacer tu bitch, eh, porque el silencio es más importante eh, que el verbo. En claro. algunas cosas, en algunas circunstancias y para algunas personas. Y sí, sobre todo porque, bueno, pues cuando no puedes mejorar el silencio, lo mejor claro. es estarte callado, ¿no? B básicamente porque... parece una tontuna, ¿verdad? Mejor claro, mejor claro, es muy, es muy probable que no les escuchen, que eres tonto, entonces... <risa> claro, y es, es probable mejor, que mejor... te caso, que es eh, lo lamentable de todo esto. Sí, Hoy sí. ha habido en Estados Unidos medio centenar de llamadas... De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 Oye, precisamente hablando del Santo Crial, yo creo que representa todo lo contrario. En, el Santo Crial es un receptáculo eh, lleno. Eh, digamos hay eh, que eh, guarda algo, pero sin embargo estamos en unos tiempos en de abrirse. Eso es en cierto modo lo que es el Santo Crial. Es un receptáculo que se abre al mundo. Bueno, eh, el Santo Crial tiene bueno muchas excepciones. Yo la resumiría en tres. Una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 claro el significado que tiene eh, por cierto Mariano eh, pero es que me lo me los he puesto bueno como se dice eh. si dices que Margarita Robles hay Perdón, investig... torres, torres Margarita Torres Sí sí sí pero, claro pero si dices que Margarita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 Teóricamente tiene yo, yo, que ver más con los de lo Europa, el, el, el, el presidente Trump es, eh, pues un, eh, digamos, en la, en la Edad Media se solía dedicar a, al clero, al segundón, y, y pues a, digamos al, al personaje de la familia con, con menos luces se sí. eh, disponía en un cargo, pues... Eh,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 Mariano Fernández eh, Urresti, como siempre un placer hablar contigo, un placer eh, conocer eh, muchas cosas eh, que nos cuentas en esta ocasión sobre el Grial, objeto de búsqueda desde hace más de mil años, lo han buscado los eh, poetas eh, medievales, eh, lo han buscado los reyes eh, de la edad eh, moderna,